en el corazón humilde de Jesús nos reunimos hoy a celebrar esta liturgia recibimos a los celebrantes e iniciamos esta celebración cantando Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hoy Jesús dice: mírenme, aprendan de mí y van a encontrar paz. Se van a encontrar alivio a sus almas. Les invito a que en esta misa lo miremos a Jesús. Podamos aprender lo máximo que podemos de Él para poder irnos con mucha paz y fortaleza. Y vamos a recogernos. para pedir perdón Señor cómo se complica nuestra vida si no te miramos ten compasión de nosotros cuando buscamos aprender en otras fuentes que no eres tú Ejercitar ese aprendizaje mirándote. Sana hasta lo más hondo de nuestra condición. Hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y de la gracia. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que has venido para ser de nosotros, tu pueblo santo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la humillación de Tu Hijo levantaste a la humanidad caída, Concédenos una santa alegría Para que liberados de la servidumbre del pecado Alcancemos la felicidad que no tiene fin Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén el cielo es tu Lectura de la profecía de Zacarías Así habla el Señor Alégrate mucho, hija de Sion Grita de júbilo, hija de Jerusalén Mira que tu Rey viene hacia ti Él es justo y victorioso Es humilde y está montado sobre un asno Sobre la cría de un asna Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén el arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones su dominio se extenderá de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra palabra de Dios Gracias. Oh, carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, ustedes no están animados por la carne, sino por el espíritu Dado que el espíritu de Dios habita en ustedes El que no tiene el cuerpo de Cristo no puede ser de Cristo Y si el espíritu de aquel que resucitó a Dios, a Jesús, habita en ustedes El que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne, para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. porque soy paciente y humilde de corazón y así encontrarán alivio porque mi yugo es suave y mi carga ligera Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor. Aprendan de mí porque soy humilde de corazón y encontrarán alivio. Decía la primera lectura que Jesús baja por un camino y dice ahí viene el rey victorioso y humilde. Es la misma lectura que se lee cuando entra en Jerusalén. Dice, y no viene ni con caballerías, ni con ejércitos, ni con arcos, ni con flechas. ¿Con qué viene? Con él mismo. Todo el tesoro que trae Jesús lo trae dentro de él. Lo mejor de Jesús está en su cuerpo y en su corazón, el, lo más valioso que él tiene. Y ese corazón es triunfante y trae el alivio a todos los que estamos acá. Si uno observa bien lo que tiene Jesús dentro, corazón de entendemos lo que el ser humano no ve de externamente, lo que la persona lleva dentro. Entonces, Si uno observa bien lo que Jesús lleva dentro, lo que él busca, eso que él busca es lo que nos sana. Si nosotros buscamos lo que él busca y aprendemos a buscar eso, cuánto alivio y qué ligera es la vida. Y también cuán triunfantes vamos a ser, porque dice, si él va a triunfar. Triunfa por lo que él vino a buscar en la tierra. Cuentan que bajaban dos monjes, en una época en Egipto se desparramó todo el, el monacato y eran los primeros monjes que vivieron. ...y se iban en una zona alta del Alto Egipto... ...que se llama Esete... ...y en un tiempo bajaron dos de ellos... ...dos amigos, uno era más grande y otro más joven... ...y el que era más grande ya llevaba mucho mucho camino en el Señor... ...años buscando al Señor... ...y entran en Alejandría... ...que era donde vivía Tanasio el obispo... ...y ellos van y van atravesando la ciudad... ...y toda la gente se da cuenta que ellos no eran de ahí... ...que venían de otro lado... ...van avanzando por el camino, por la calle... Y el más viejo en un momento empieza a ver a toda la gente que caminaba. Bueno, toda la, toda la gente mostrando, buscando ser visto. Y se da cuenta este, el más viejo. Y después de un tiempo se pone a llorar. Especialmente cuando vi a una mujer que estaba muy bien arreglada, muy producida, como se dice hoy. Entonces, el más joven le preguntó Padre, ¿por qué lloras? Dijo, ¿te ofendió algo de esta mujer? No, no, no, dice, esta mujer me acaba de enseñar algo. Mirá todo lo que hace esta mujer para que la vean los hombres. Y vos y yo, quisimos para que nos vea nuestro Padre en estos años? El mismo esfuerzo que ella puso para que la miren, lo pusimos nosotros para que nos mire nuestro Padre. Y lo que Jesús buscaba era que lo mire su Padre. Por eso fue tan libre. Y por eso fue tan feliz. Más buscas esa mirada y más libre sos y más alivio tenés en tu vida. Y más buscas la mirada de los que te rodean o agradar o complacer y más se complica. Por eso dice hoy Jesús, miren la humildad de mi corazón. A veces se nos complica un poco definir la humildad o uno no quiere ser humilde porque tenemos como teorías de la humildad. pero la humildad es Jesús, es lo que Él buscó. Cuánto uno más busca a su Padre del Cielo, más paz y más Jesús sos. Y Él nos dice hoy, vivan así y van a dar lo que es esa vida. Hasta que todo lo que hagamos realmente sea de cara a nuestro Padre y buscando agradarlo. Hace un tiempo leí en un libro de Luis, se llama El problema del dolor, es excelente ese libro, se lo recomiendo. Y en una parte él dice, que todos sabemos de algún modo que es así, dice, todos sabemos que fuimos creados para amar a Dios. De hecho, el fin del ser humano es poder amar a Dios. Dice, pero yo pienso que fuimos creados para que Dios nos pueda amar. No es lo mismo, no fuimos creados para amar a Dios, sino para que Él nos pueda amar Y se pueda complacer en nosotros. Como el día que se complació en su hijo. Dijo, este es mi hijo muy querido. Cuando lo miro a él, solo me da alegrías. Los hijos que le dan alegría al padre son porque lo buscan al padre todo el tiempo. Y eso es la humildad profunda que viene a traer Jesús. ¿Cómo llegar ahí? Porque sabemos que estamos lejos de Jesús, pero... Él nos quiere llevar ahí. Su sueño para nosotros es que lleguemos a esa actitud de vida, que busquemos realmente que nos mire nuestro Padre. Un primer modo es alabarlo a Jesús por lo que Él es. A veces uno en la alabanza se puede perder un poco, pero podemos alabarlo a Jesús por su humildad, por lo que Él buscó. La búsqueda de Jesús es lo que nosotros podemos poner como fin de nuestra alabanza. Hoy cuando comulguemos... Les invita a que lo alabemos a Él por lo que Él buscó durante toda su vida. Su búsqueda al Padre fue pero desde los 12 años. Ya cuando la madre le preguntó, ¿por qué te quedaste acá? Estoy buscando a mi Padre. Estoy buscando cumplir lo que Él me pidió. ¿No sabes que me tengo que ocupar de mi Padre? Ya estaba Él fijado en ese objetivo. Y se fue de esta tierra diciendo eso. Padre, ya todo está cumplido. Se ve que fue su tema central. Entonces, lo primero es poder alabar a Jesús por todas las veces que Él buscó al Padre. Que de todos los aspectos de la vida de Jesús que podríamos admirar, nos centremos esta semana en admirarlo por lo que Él buscó. Y fijarnos a veces lo que nosotros buscamos. Y lo segundo es poder regalarle a Jesús una hora al día y decirle así, más que a Jesús, a, a nuestro Padre y decirle, mira Padre del Cielo, te quiero regalar una hora de mi vida solo para agradarte, de las 11 a las 12 yo quiero vivir para agradarte, si es posible hasta con cada suspiro de mi alma quiero realmente darte gozo que vos cuando me mires puedas decir, este es mi hijo, que cuánto me complazco en esta persona. en este Hijo, solo me busca a mí. Es una hora de guardia, se puede decir, porque uno está vigilante, quizás todo el día no podemos estar tan atentos a agradar a nuestro Padre, pero sí una hora. O quizás alguno de ustedes puede decir, media hora de mi día, la voy a dedicar al Señor para buscarlo solo a Él, en lo que haga. Y van a ver esa hora cómo le da sentido a todo el día. A fin de cuentas uno corre y busca tantas cosas, Pero solo una es necesaria. Ojalá que podamos elegir la mejor parte. Y Jesús con su doctrina, como hoy nos muestra, es la doctrina que realmente nos va a llevar a la victoria. Muchas veces a mitad de año uno puede decir, ya estoy cansado o me empiezo a aflojar. Uno empieza hacer todas las cosas con mucho vigor y después va decreciendo. Por eso es un buen momento en mitad de año para decir, quiero ser victorioso. Quiero que este año no sea una curva que desciende, sino una curva que va en ascenso. De mitad de año hacia fin de año, que venga lo mejor. Quiero darlo todo. Esta semana aprendamos mucho de Jesús. Primero, les como les dije, les propongo que lo miremos. Pongamos los ojos en Él, que es la mejor enseñanza. Y ver cómo Él vivió y lo que Él buscó, que es lo mejor de la vida de Jesús. Más allá de sus palabras, sus acciones, lo que su corazón buscaba. Y segundo, que cada día le regalemos a nuestro Padre una media hora, una hora de búsqueda de Él, de agradarlo, de complacerlo decir, papá, te quiero dar lo mejor que tengo en esta hora, es mi regalo para vos en este día. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a jugar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, el Perdón de los pecados, la Resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos a nuestro Padre toda nuestra oración. A cada intención respondemos. Escucha, Señor, nuestra oración. Rezamos por el Papa, Obispos, Sacerdotes y Consagradas. Señor, que dóciles a tu Santo Espíritu Miren a Jesús y lo imiten, siendo mansos y humildes de corazón. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Padre, te pedimos por nuestra patria en un nuevo aniversario de la independencia. Que todos sus habitantes. Carguemos con amor fraterno el peso de los más necesitados, para lograr una patria justa, con igualdad de oportunidades. Oremos. Escucha, señor, nuestra oración. Rezamos por los más necesitados. Que con la mirada puesta en Jesús, encuentren paz y fortaleza en sus dificultades. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Padre, te pedimos por los frutos del retiro de enviados. Que con su fe renovada vuelvan sedientos de alabarte e irradiarte. Oremos. Escucha, Señor. Nuestra oración. Rezamos por todos nosotros. Que con la mirada puesta en ti te ofrezcamos nuestro corazón y encontremos así la verdadera humildad. Oremos. Escucha, Señor nuestra oración. Escucha, Padre bueno. todas las oraciones que te dirigimos por Jesucristo nuestro Señor Tomamos asiento para realizar la colecta acompañamos cantando I'm not Hermanos, para que este sacrificio, mi y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. De Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más. hacia la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén. el Señor esté con ustedes y con tu levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor. demos gracias al Señor nuestro Dios es en verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo. cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo La noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, a cada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos. para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Y proclamamos tu resurrección. Hasta que vuelvas. Así, Padre, Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios. San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Pedro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre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 concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforma tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. que quita el pecado del mundo, felices los invitados al banquete celestial. Recordamos que para acercarnos a comulgar utilizamos el pasillo central y nos retiramos por los laterales y que habrá ministros en las naves laterales de la iglesia. Acompañamos cantando. por todo lo que has buscado y buscas corazón puro solo buscaste a tu padre y por eso nos llevaste a todos a la paz y a la victoria concédenos en esta comunión poder entrar búsqueda llévanos en ese río que sube hacia tu padre entréganos parte de tu vida y el secreto de tu sagrado corazón entrégalo en esta comunión a cada uno de nosotros hemos venido a buscar tu gracia Con tan grandes dones te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Un minuto, que se siente. Bueno, quería hacerles unos dos avisos, una invitación. El día 10 de agosto, como todos los años, tenemos nuestra celebración benéfica a las 20 horas. Es la cena anual de la Sociedad San Juan, donde especialmente invitamos a todos ustedes para celebrar la acción de Dios, su obra en medio nuestro. Así que bueno, desde ya lo estamos invitando. El tiempo para eh, confirmar la presencia, comprar la entrada es hasta el día 27 de julio. Ahora si alguien quiere, a la salida de misa, para tener la posibilidad de comprar alguna entrada. Lo único que les pedimos es esto. Eh, no tiene ninguna ganancia para nosotros la entrada. Por lo tanto, que el, aquel que va a venir sea el que la compre. Si alguien por algún motivo no, no va a venir, les pedimos que no la compre, porque bueno también hay un cupo limitado en el lugar. Y bueno es importante eso. ¿no? Que el que sepa que va a venir o intuya que va a venir pueden pasar cosas, eh, Bueno, los invitamos de un modo especial. hasta el 27, ahí ya cerraríamos las inscripciones por cuestión de organización. Bueno, en segundo lugar, se hizo demorar un poquito, pero ya eh, bueno salió la segunda edición del libro La Sensatez Cristiana, del Padre Iván de las Bienaventuranzas, así que ya está en secretaría. Muchos nos habíamos quedado cortos en diciembre pasado, muchos habían pedido, así que ya cuando quieran lo pueden conseguir en la Secretaría Parroquial, por supuesto, parroquial, no, en la Secretaría eh, del Centro. Ahora creo que también va a haber alguien, y si no, durante la semana, por supuesto, lo recomiendo vivamente. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado la Santa Misa. podemos ir en paz Jesus